amo cada instante que paso contigo, amo cada sonrisa que me deja sentir, amo cada mirada que me pierde, amo cada centímetro de tu piel juvenil, amo tus labios que me hacen temblar, amo tus ojos que el cielo me dan, amo tus momentos de risa y enojo, amo tus caricias que no hay de gozar, amo tu nobleza sin par, amo tu humildad que me hace pensar, amo tu pasión al momento de actuar, amo tu belleza que me llega a extasiar.